a Mary Poppins. <risa> Gracias, Lucre. Hasta feliz, mañana.、Sí. Adiós.、Oh, sí, Adiós. Tu premio. <risa> a ver, Eva está en San Lucas, ¿no? Buenos días, Eva. Buenos días, Joaquín Hurtado. A ver, venga, ¿tú tienes fama de qué? De Doña Perfecta. No lo sé el por qué, porque la perfección no existe. Doña Perfecta, ¿por qué? No sé, pues yo creo que es más bien、mmm, maniática que perfecta, porque a mí me gusta tenerlo todo en, en regla, todo perfecto. Sí. Si sale la niña, por ejemplo, a la calle, la miro de arriba abajo, que no le parte ni, ni la matita de perejil, como se suele decir por aquí. Pero ¿cómo de arriba Entonces, abajo? ¿Que la niña vaya combinada desde la pinza del pelo hasta el cordón de los zapatos? No. Sí. Sí. sí. Sí, yo he llegado a tener hasta 12 pares de zapatos de mi hija. ¿Pero cuántos años tiene tu hija? Ahora tiene 16. ¿Y, y tú la Pero... y, te, y te deja que la mires? ¿Y que le corres? Ahora me dice, ahora me dice Ah,、mira. no, ahora no. Ahora ¿Cómo? ya me dice, mamá, ¿me quieres dejar?、Ya. Porque ahora, por ejemplo, se pone a lo mejor un pantalón y se pone las combes. Perdón por la publicidad.、Hmm. Se pone las zapatillas y. y Y a lo mejor yo y e digo, uy, pues eso no te pega, eh, ponte esto. Mamá, no, a mí esto me gusta más que esto, es que es perfecta. Es que estamos sí, entrando sí. en las edades, María. Pero ha tardado, perdón, Eva, ha, perdón ¿eh? pero ha tardado la niña, eh. Sí, Porque... sí, sí, ha tardado, ha tardado.、La、pero niña ha tardado, sí, sí, sí. La niña, la vamos, niña. la niña.、Ah. La niña ha tenido paciencia contigo, pero vamos. Pero Eva, entonces tú entiendes por qué te llaman Doña Perfecta. Sí, pero yo no quiero、no、que sea doña perfecta, que quiero que vaya bien o que quiero que las cosas estén perfectas o que quiero que las cosas estén bien. Claro.、Bueno. Esto, esto es una discusión, perdona Joaquín que te interrumpa, de, muy de madre. s、sí. Yo llevo al niño a la piscina y hay una madre que cuando salen los niños de la piscina lo, lo, la, la viste, ¿no?、Uh -huh. Y yo le pongo el pijama. <risa> y me dice, ¿pero cómo puede salir el niño con el pijama a la calle? Y digo, Pues a la calle sale y me da igual. Y va de la p i s c i n a, a seducha y va en pijama por la calle hasta mi casa. En fin, vale. v、sí, a, ejemplo, a Eva lo, le da un infarto, claro. Yo no lo haría, no, no. Yo,、mmm, además, mira, de hecho, los sábados y domingos se levanta, se levanta mi niña aquí, por ejemplo, y yo lo primero que le digo, al, al baño, quítate ese pijama y te pones, aunque sea un chándal, pero te pones un chándal y vas a estar un pijama en casa, que no, no, no, el pijama a la hora de dormir. Bueno, lo siento. No tengo más que decir. Ya está, cualquiera discute con Eva. Eva, que está cayendo la mundial en San Lucas, ¿no? Está cayendo oro, me、sí, han dicho. Están cayendo oro, sí, está cayendo oro. Yo siempre, hoy, precisamente,、pues, se lo he dicho a mi niña. Digo, esto que está cayendo es como v a m o s Y nos tocará la primitiva, de verdad. Agua、sí. bendita, agua bendita. Agua, agua bendita. Y、sí, al mal tiempo, a día s gris, e s paraguas, paraguas de, de colores. colores. Muy bien. Y radio le. Venga, por favor. pero que el paraguas、y、nos, nos combine con el bolso. Si no, Eva nos ¿Sí? monta un escándalo.、Y、con los zapatos, por favor. Y con los zapatos. Gracias, Eva. Un beso. Buen día. Adiós. Me voy al cole. Me voy, me voy al cole. Me voy メボイアルコレ、メボイアルコレ、 「めぼいあこ」 También fuimos cocodrilos, ya cocodrilos avanzados, por lo menos yo. Cuando estaban triunfando los f r u i t i s estaban Donato y Estefano, y también estaban g a p a c h o y, y Mochil, claro. Y pincho. Pincho. los f r u e t e s los yo no podía con los frutas marta no no ya ves que Daniel yo pilló mayor digo ya te pilló claro, ¿no? yo、sí. estaba con yo estaba en la calle joaquín o sea que yo la tele la tele y yo cuando hablamos de los años o、no, c h esperanza n t a e t a a la, la calle b en e s buenos días hola buenos días qué pasa、hola. cómo estás、pues、nada. muy bien aquí ya para comienzo del trabajo muy bien esperanza cría fama y echate a dormir no、pues sí. esperanza d d ó n e Estoy ahora mismo en la localidad de Dos Hermanas. ¿sí? Ah, vale. Está la conexión un poco con Dos Hermanas. El satélite se ha ido un poco para allá con el polvo del Sáhara. Te ¿Sí? escuchamos sí, pues, un poco sí. mal. Sí. ¿Cómo sí, está ¿no? por ahí el, el color? ¿Cómo es el color esta mañana de Dos、eh, Hermanas? ¿Naranja, verde? ¿Cómo es? Sí, sí, colorado. Para mí, colorado. Colorado. colorado. ¿Y tu fama o tu mala fama, cuál es? <risa> Mi fama, pues, de buena conductora. ¿De buena conductora? De muy buena conductora.、Eh, me lo decían cuando. Cuando me saqué el carnet y, y le saqué el provecho. a A mí me da、sí. que esperanza. Muy importante, fíjate. Pues sí, he llevado a políticos, artistas, deportistas, he estado en la organización de la OTAN. Eh, mucho, mucho, mucho. u evento s importante. s Tenemos Radio l e n e la OTAN ya, esto ya es sí, sí, muy sí, grande. Sí, sí, sí. e r í a una tranquilidad. Sí, sí, sí. sí Esperanza. Sí. Con y, el señor y... Don Cristóbal, que se portó muy bien conmigo. Fíjate. ¿Y alguna experiencia. No me ha dado el apellido. Una, una experiencia, Esperanza, que no haya sido muy agradable con algún personaje al que has tenido que llevar en tu coche? Hombre, pues, por ejemplo, con la selección de Portugal. Sí. ¿Mm? que Me dijeron que la llevara que lo llevaran a, a un club de chicas, ¿no?、Ah. pero no lo lleve. Me hice la l o n g i t u ya. Y d ó n d e los llevaste al parque de atracciones, no s í a, a su hotel, a su a hotel, su hotel. Claro,、sí. que se buscara la vida, no Ahí. exacto. Ahí. sí, claro, bueno, esperanza. Pues me encanta que, que esa fama además corresponda con la realidad y que sea responsable de la carretera, ya que te pasas tantas horas al volante. Pues sí, me, me encanta. Cada día me perfecciono en mis errores y. Y pues, eso, bueno, a seguir al volante. Muy bien, y con nosotros siempre con Radio Ley, que los señores de la OTAN también escuchen Radio l e en tu No, coche no, Por supuesto, en cuanto me monto en el coche, Radio Ley. Muy bien. Esperanza, buen día, gracias. Muchas gracias, Joaquín Gustado. Adiós. Adiós. Hola, buenos días. Pues mira, estamos aquí en un atasco, dirección a Madrid, y para que nos hagáis más o menos un poco la mañana, mi compañero y yo queríamos escuchar lo nuevo de Melody. Venga, un saludo y buenos días. Canción de d e c a y tres deseos, vale. Y me la quiero dedicar a mí. <risa> Venga, muchos besitos, Joaquín Marta. Os escucho todos los días, vale. Un beso desde Morón. Chao.、Si えっ Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555-91-555-55555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es. Nos quedamos en Café Ole, celebrando la vida. Claro, nada menos. Y el comienzo de un nuevo día, lleno de sueños, oportunidades y de buena o mala fama. De eso ya os encargáis vosotros. Notas de voz en el 683-142277. Así estamos en contacto toda la mañana. En Café Ole, en Radio Ole. Bueno, pues seguimos criando fama por ahí, ¿no, Marta? Sí, sí, c r i a s fama y échate a dormir, literalmente. Y eso le ha pasado a i n o a Ainoa nos cuenta en Facebook,、eh, por cierto, que nos llamamos c a f é Ole Radio Ole, que en el pueblo de sus padres, pues todos, sus tíos, sus padres, en, en general su familia, eran como muy traviesos de pequeño. Total, que ella, bueno, pues San Benito, que se la han colgado a ella. Para todo el pueblo, ella es una chica muy, muy traviesa y para nada, no tiene nada que ver con lo que es ella. Esther, por ejemplo, dice que a su amiga Olga. Y a ella en el cole le pusieron, dice, las tontas de la clase. <risa> pero que de tonta nada, que tonto es el que hace tonterías y para nada. Dice Mercedes que ella tiene fama de borde, Joaquín. Esto me encanta, me encanta. ¿Quién?、Ah, eh, Mercedes, Mercedes F. R. Nández,、sí. eh, separado, tiene fama de borde. Anda. Y... Yo a veces también, ¿eh? A, a, pero pero eh, a, a mí la gente antipática、sí. no me cae mal. A mí, me da, a mí me da más grima la gente que es demasiado simpática.、Ya. Tú sabes lo que te quiero decir:、sí. que dices, ostras, que no lo veo, que, que no sé por dónde me va a salir.、Ya. Entonces、eh, dice Mercedes que tiene fama de borde, que ella es borde, en defensa propia. En defensa propia. <risa> <risa> Pues m e lo voy a apuntar. A ver qué nos cuentas, a n d r a que está en Zaragoza. Sandra, buenos días. Hola, hola, Joaquín, buenos ¿Qué días. Buenos días, a n d r a ¿Cómo estás? Escúchame, hace un mes, bueno, pues mira, estoy fastidiada, pero no he parado de trabajar, ¿vale? Yo, la 5 m a r z o tengo fama de ser una mujer fuerte porque vivo sola. Sí. Tengo muchas envidias, te lo he dicho en el, en el audio.、Uh -huh. Y yo, la 5 m a r z o me caí yendo a trabajar. Sí. En, y vamos, no me ayuda nadie más con m o z o que me d i e o que vamos, no saben cómo te, no he tenido el roto el brazo. Y estuve tres días, los tres días de fiesta en mi casa. v a m o s que l l e v o el brazo dolorido, pero negro, de arriba para abajo. Solica, eh, solica, no me ha ayudado nadie. ¿Pero qué te pasó, tengo... Sandra? ¿Un mal paso o qué pasó? No lo sé, no lo sé, Joaquín. Simplemente que, que vi que me e snucaba cuando crucé y Ay, por Dios. tuve un reflejo, sí. Y vamos, he llevado el brazo y estado, estoy sola porque, vamos, la gente, vamos, le repatea. Parece que han deseado que te rompieras el brazo. Y el médico me dijo que no sabe cómo no me había roto el brazo. Pero, Sandra, a ver. Un momento, ¿quién quiere que te rompas el brazo? La gente la g es n t e e muy mala. Te, te vuelvo a decir que tengo muchas envidias porque siempre he luchado sola en mi vida. Sí. Porque yo estoy sola, no tengo a nadie, la poca familia que tienes y soy muy luchadora.、Hmm. Y no me voy a rendir. Y vamos, he estado muy mala, muy. Vamos, ¿qué, ¿qué semana he llevado? Y ahora ya se me ha ido el morado y la gente no se puede creer ni que no me haya roto nada, ni nada, vamos, ni el médico. Y soy una mujer fuerte y voy a luchar por lo que me está pasando porque no me voy a rendir. Claro. ¿Sabes? Tengo con 51 años que voy a hacer.、Hmm. Vamos, lo que he pasado en 22 años de mi vida, vamos, <ríe> no se lo cree nadie. Ya. Sandra, tú y yo veremos otro día y me contarás qué ha pasado porque ahí hay muchos capítulos pendientes, ¿no? Sí, sí, sí mucho, Joaquín, mucho. Y yo trabajando me pongo los cascos con vosotros, no、mm. he parado de trabajar, ¿eh? Porque soy limpiadora, ¿eh? Sí. Y no, y no sé cómo he podido trabajar porque no podía menear el brazo, esto lo puedo asegurar, ¿eh? Bueno, o sea que la buena fama de fuerte te acompaña, Sí. tú tienes fama de sí. fuerte. Sí. De fuerte, de muy fuerte. Muy y n o me voy a rendir ante las necesidades. Venga, sin rendirse. Gracias, Sandra. Un beso. A, a ti, cariño.、Gracias. Adiós. Javier Carrera tiene fama de traernos noticias buenas o malas, pero no nos n o las trae. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, las de cada día. Hasta ahora comienza en el Congreso, Joaquín, en el Congreso, la, digo, la sesión de control al gobierno, en la que Pedro Sánchez dará cuenta de las medidas económicas por la guerra de Ucrania. El presidente responde a la pregunta del aportado del PP, c u c a g a m a r r a sobre los sacrificios de los españoles. Hoy, además, el gobierno se reúne con representantes del Partido Popular para abordar ese plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Estamos ya en el vigésimo primer día de la invasión y está p r e v i s t a Nueva jornada de negociación entre Rusia y Ucrania para un nuevo alto el fuego. El presidente Zelensky, además, se dirigirá hoy al Congreso de Estados Unidos, pero sobre el terreno siguen los combates y la salida de refugiados. Son ya tres millones de personas. Por lo demás, en nuestro país seguimos pendientes de esa calima, ese polvo en suspensión que está tiñendo de rojo nuestros barrios y que se espera se mantenga durante el día de hoy. Los expertos siguen aconsejando hidratarse mucho y salir lo mínimo a la calle. De esa calima y sobre todo e l viento están también. Muy atentos en Valencia porque anoche se produjo ya la planta oficial de las fallas. Así que Joaquín ya comienza la cuenta atrás para que en solo tres días sean pasto del fuego en la crema del día de San José. Gracias, Javier. Gracias, hasta luego. luego. Adiós. Ole en Radio Ole hasta las 11 de la mañana. Venga a disfrutarlo con nosotros. Eh, vamos a ver tres cosas. En primer lugar,、eh, solamente puedo hablar hasta las 9.09 minutos porque tengo que hacer otras cosas después.、Eh, en segundo lugar, si, si tengo que cortar la llamada es porque ya han dado las 9.09 y lo tengo que dejar. Y en tercer lugar,、eh, me llaman cuadriculado, pero no sé por qué. Venga, besitos. Adiós. Supermercados CODI. Aprovecha para hacer tu compra con las mejores ofertas garantizadas. Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Cascai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Cascai electrificado con My Hybrid y etiqueta ECO. Y ahora, hasta el 31 de marzo, llévatelo con tres años de mantenimiento gratis solo en la red de Nissan de Sevilla. Divesan y v a n a u t o ¿El sol te da caña? ¡Zamorano! ¡Toldos Zamorano! La sombra del verano. ToldosZamorano.com. Niña, ¿qué traje más bonito? ¿De dónde es? ¿Moda flamenca serrano taiguas? Disponen de más de 15.000 trajes en stock. Y todos los complementos de flamenca. ¿Y son muy caros? ¿Qué va? Tienen trajes desde 30 euros. Esta semana me acerco con las niñas. Entra en serranotaguas.com y localiza tu tienda más cercana. Serranotaguas, porque la calidad no tiene por qué ser cara. Filorga entra en una nueva era con la nueva crema antiedad Time Filler 5XP. Doctor Lemech, médico estético consejero de Filorga. Podemos hablar de cinco tipos de arrugas: arrugas profundas, de contracción, superficiales, de deshidratación y del cuello. En medicina estética, todas tienen su solución. Inspirada en cinco técnicas de medicina estética, la crema Time Filler 5XP de Laboratorios Filorga alisa visiblemente los cinco tipos de arrugas. Encuéntrala en farmacias para farmacias del corte inglés, tiendas de foras seleccionadas y en filorga.com. ¡Cariño! ¡Se ha roto el plato de ducha! Seguramente necesitaremos azulejos nuevos. ¿Dónde vamos? A Pepe Matega e Hijos. Allí los compramos hace 20 años y nos fue genial. ¡Ya! Pues a Pepe Matega e Hijos nos vamos. Seguro nos da n muchas opciones para diseñar nuestro nuevo baño. Pepe Matega e Hijos. En Sevilla y San José de la Rinconada. pepematega.com Vendes tu coche. Ven a vendermicoche.es. Vendes tu coche. Te pagamos en el acto en vendermicoche.es. Vendes tu coche. Mejoramos cualquier oferta en vendermicoche.es. Vendermicoche.es. Número uno en compra de coches de ocasión. En Sevilla, Carrefour, San Pablo, en macrobormujos y en vendermicoche.es. ¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana. Atendida 24 horas. Carretera Bollillos a n a l c á z a r kilómetro 19. En Facebook e.s. La Juliana. Reducir tus gastos es nuestra pasión. Y es que en Ventajón lo sabemos bien. Mereces pagar menos en tus compras diarias sin complicaciones. Entra en QuieroMiVentajón.com y descubre cómo. Recuerda, q u i e r o m i v e n t a j ó n Miventajón.com Ya son las nueve de la mañana y acaban de abrir nuestros concesionarios Kia. Ven a conocer el nuevo Sportage. Radio Lee Sevilla, ciento cinco. uno punto 22822 en Canarias. ¿Dónde estamos? Estamos en Café Ole. Porque imagínate que alguien de repente te llama por teléfono, ¿no, Marta? Y te o, pregunta así. Claro. Pregunta. O te pregunta, o te hace una encuestita. Oye, ¿te puedo preguntar una cosa?、Eh, la respuesta es muy sencilla. Si te llaman y te preguntan qué programa escuchas, tenlo claro. Escuchas Café Ole con Joaquín Hurtado. Claro, es que si no contestáis eso, esto se va a terminar. Entonces, <risa> convendría que contestarais eso. c a l a o El punto para nosotros. Más、Joaquín. que nada para que nos quedemos aquí. un t i e m p e c i t o más. Bueno, bueno, viene la húngara con la madre que la parió, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Ya sabéis que tenemos una hucha o unos calcetines. Vosotros decidís si ¿sí、adivináis quién es la madre que acompaña hoy a la húngara. Es la madre de un o de un artista de Radio Lé y nos va a contar, por supuesto, cositas que no sabemos de ese o de e s a artista. Venga, da, da pistas, Marta. Venga, pues,、si、la, no... la, la llevo pensando desde anoche para que no me las eches para ¿La atrás.、Pista? Sí, puedo decir que en esa casa hay un premio Radio Lé. ¿En esa casa hay un premio Radio l、sí, e Sí, es verdad. ¿No? Sí. Hay dos. Es que era la segunda, Joaquín.、Ah, perdón. A ver, en esa casa hay un premio Radio l e Sí. Seguro.、Uh -huh. con, esto, con esto llegamos. Y ya que Joaquín lo ha dicho, pues hay dos. Hay dos, sí. Y uno es muy reciente.、Uh -huh. Y otro, pues,、eh, pues fue una suerte. Otro fue una suerte que, que, que, ¿Qué? que lo recogiesen. Sí. Sí, Joaquín, fue una suerte, porque hubo, acuérdate que una situación muy complicada. Sí, sí, es sí. verdad. Así que fue una suerte para todos. ¿Ya van muchas pistas, Joaquín? Bueno, no tantas, ¿eh? ¿No? Bueno, vamos a recopilarlas. Venga, es la madre de una artista de Radio Lé. No es la madre de Paco Candela, porque ya、no. está con nosotros. Estamos hablando en femenino. La madre de una artista de Radio Lé. Y en esa casa donde vive esa familia hay, por lo menos, que Do. recordemos, dos premios Radio Lé.、Sí. ¿Vale? Pues nada, notas de voz en el 683-1422-77. A la madre de quién nos va a traer la húngara hoy. A ustedes hay que cantarle s de esta forma. A veces sale n mejor, a veces sale n peor. Pero de la forma que está e l público, no se puede cantar de otra manera. Por lo menos. じ o、no no、de e x p い i い a r 「もうすぐ」 que nunca desaparece lo que nunca parte claro tengo cosas que contarte en el disco el ori p a n d o con josé m e r c e la mala rodríguez y tomatito nos quedamos en c a f é o l e hasta las 11 de la mañana compartiéndolo todo un adiós sin ratones unos años sin vayas bar... me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel a la espiga de tu cuerpo a tu risa y a tu ser mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas 僕はもう、僕はもう、僕はもう、でも、僕はもう、でも、僕はもう、僕はもう、 「いえにかさいえにあ」 Música por su carrera, Camilo Sesto y el clásico Algo de mí. Bueno, Marta, a ver si averiguamos con qué madre nos sorprende la húngara. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Los pipiolos van adivinando? ¿No van adivinando? ¿Tenéis el WhatsApp、eh, para vosotros abiertos? ¿Abiertos el el i 6 8 3 1 4 2 e 7 7 ¿Por qué Joaquín? De pasito, de pasito, Marta. ¿Por qué Joaquín? Es que estoy s insultado. Super... 683-142277. Porque quien adivine quién es la madre que la parió, hoy puede elegir entre hucha y calcetines. Pues venga, a ver. La madre de María Arte. No, no, no es la madre de María Arte. No, no es, no es. ¿Sabel Pantoja? A ver. A ver, que la madre、eh, Saber Pantoja. Vamos el Panto a estar en lo que tenemos claro, que hacer. Claro, Isabel no. Pantoja no puede ser. No, no. Buenos días, la madre os va, os va a traer la húngara, la madre de Melody. Pues me encantaría hablar con ella. A mí、eh, también, pero、sí. va a ser que no, hoy no, no. Es la hija de Antonio Carmona. ¿Es la hija de Antonio Carmona? Es la hija de Antonio. Bueno, es la madre de, de la, la, hija la hija de Antonio, Antonio Carmona, Carmona, sí. Sonia, claro.、No. Sonia viene con su madre, con Mariola Orellana.、Sí. Bueno, con ella y con la húngara hablamos enseguida en Café Ole, en dos minutos. Café Ole. Radio Ole Sevilla, 101.5. Del tercer salón del vehículo clásico Sevilla Classic Gas 2022. En Cibes ocupa 10.000 metros cuadrados y estará dedicado a todo tipo de modelos clásicos, incluyendo automóviles, motocicletas, furgonetas, camiones. Contará con más de 50 expositores y además habrá demostraciones de motocross y trial, de motos clásicas, zona de modelismo, muestra de Tucson y de Motoreta, entre otras muchísimas actividades. Tercer salón del vehículo clásico en Sevilla, sábado y domingo, este fin de semana.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 全てはディマーサー、ポンタイムミスマノス、イディレチャオ、ディレチャオ、チャオ、チャオ、エンピエザイア、トアウトコンソ Nuestro petróleo es el sol. l e q e s fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. Hola. Desde el jueves 10 hasta el 23 de marzo, solo en tu Lidl de dos hermanas y Isaac Peral, disfruta de cupones especiales en la app Lidl Plus. Y si no tienes la app, descárgatela, selecciona tu tienda dos hermanas y Isaac Peral y llévate 3 euros de bienvenida. Lidl, marca la diferencia. ¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 20 de marzo. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. Carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 11. Alcalá de Guadaíra. Y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde. Radiolé Sevilla. 101.5. La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder cuatro puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Son las 9 y 38, 8 y 38 en Canarias. Vuelven las noticias a Café Olé. Un minuto para la información. Pilar, buenos días. Buenos días, Joaquín Hoy. La invasión rusa cumple tres semanas y la OTAN se reúne de nuevo para debatir el despliegue de más fuerzas y equipos en el este de Europa. La idea es reforzar la presencia de la Alianza y definir nuevos planes estratégicos para frenar la guerra. El secretario general de la OTAN ha hablado de reajustar la postura militar para esta nueva realidad. Otra cita de la que estamos pendientes y es que los jueces del Tribunal Internacional De justicia de Naciones Unidas se pronunciarán a lo largo del día sobre las medidas cautelares solicitadas por Ucrania para detener la actividad militar rusa en su país. Kiev pidió estas medidas urgentes horas después de que empezara la invasión. Y aunque la decisión del tribunal no puede parar la guerra, las medidas cautelares que tomen sí pueden servir para no agravar más la situación. Aquí en España ya ha comenzado la sesión de control al presidente de gobierno que comparecerá para detallar el plan de respuesta de España a los efectos de la guerra. Y un último. Asunto, el próximo 3 de abril llega la gran cita a los Grammy 2022. Y esta madrugada la organización ha dado a conocer la primera tanda de artistas que actuarán en la ceremonia. Podremos disfrutar, entre otros, de Billy Ellis, Olivia Rodrigo y Lil Nas, tres de los artistas que compiten por el premio más codiciado, en el de álbum del año. A esta actuación se sumarán otros músicos que conoceremos en los próximos días, Joaquín. ¿Y cuál es tu favorito, Pilar? Billy Ellis. <risa> es que por supuesto. tú e r es muy de Bad Bunny, ¿no?、Dime. Billy Ellis. No, de b、no, i l l y e l l i s、sí. Ah, de b i l l y e l l i s Muy bien. Hasta ahora, Pilar, adiós. adiós. Miramos el termómetro, Max. Miramos el termómetro y también le recordamos a Pilar que mañana será s t ú e l que recoja el premio a la excelencia en comunicación en radio y televisión. Sí, que espero 12... que lo cuenten los informativos exacto, también. Exacto, exacto. Así que, Pilar, b i l l a n i lo dejamos a un lado porque aquí lo importante es Joaquín Hurtado. Eso. <ríe> Las temperaturas, pues, 12 grados en Madrid, 12 también en Córdoba y en Sevilla, 13 en Cádiz y en Málaga, 16 en Murcia y en Almería, Salamanca 12, Bilbao 17 y Barcelona 13. llenar <Yeah. S 2> el aire v u e l a mariposas blancas sobre mi jardín c u i d a n d e mi flora que yo guardo para ti llenar <Yeah. S 2> el aire v u e l a mariposas blancas sobre mi jardín me manda mi, mand mi flora que son todo para mí <Hey. S 1> y tu palo すんません。 もうててんしん Mariposas, mariposas blancas, en el disco te lo digo todo y no te digo nada. la Gran Rosario, aquí en Café Ole. Radio Ole también está en tu tele. Busca el canal de Radio Ole y no te despegues de nosotros en casa. Sigue Radio Ole en televisión. Alégrate la vida con la mejor música española. Bueno, quien bien me conoce sabe que esta canción me encanta, que cantada por, por, por ellos, por nuestros mocedades, los de verdad, pues mucho más, claro. Y estos días, pues la tenemos todos en la cabeza, ¿por qué? Pues porque están pasando muchas cosas, pero tenemos una fuerza tan enorme dentro que habrá que sacarla y seguir sobreviviendo a pesar de todo. Avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más, padeciendo fieles cambios de tensión. Una voz grave y profunda se ha clavado en mi interior. delatir el cul トスエンエレデス e ーエロメカピタ、ブスカンドナ cemento y hormigón. No me para ソ e l a t i r el c o r a パラテ Sobre mí. ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいま クール。 En ello sobreviviremos, mocedades, los de verdad en Café Ole, en Radio Ole, 9:48 de la mañana. Así echamos el comienzo del miércoles juntos en Radio Ole y en Radio Ole.com con lo p u e s t o Hoy, si hace larga la esperanza, todo estén h o y es tan frío, nada encuentra su luz. よし、あなたは私の思い出を忘れないでくください。を忘れな私を忘れなくれな Con tu querer. La fe me ha a m ためにあなたはあなたのためにあなたはあなたのためにあなたはあなたをあなたはあなたはあなたをあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは i なたはあなたはあなたはあなたはあなた r あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな Esta voz tan morita pertenece a Marina Carmona, una de las voces, bueno, un gran descubrimiento de los últimos tiempos aquí en Radio Le, una de esas mujeres que, que han llegado aquí para quedarse, porque si no la radio sonaría de otra forma. Y todo esto gracias a quién? A la madre que la parió, <risa> María Laurellana. <risa> buenos días. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Todo el mundo. Ay, pues nada más, pues, imagínate cómo estoy, que me pones eso. Y ya me he emocionado c o n lo lejos que las tengo a las dos. Estoy, ya, me, ya me he emocionado, ya empiezo emocionada. Ya está, cual, ya está llorando ella, ya está emocionada. Ya, ya está llorando, ya d ó n d e están las niñas, Mariola? Pues las niñas están ahora de gira con Tangana, con、sí. Tangana. Están en, en este momento en Santo Domingo, creo que hoy, hoy se iban ya para México.、Uh -huh. Y imagínate, con, lo, con todo lo que está pasando en el mundo, pues tenerlas tan lejos me, y a las dos a la vez, pues no me había pasado nunca. Y,、no. y la verdad es que me. Me sobrecoge mucho, y, y ya sabes que, que los que conocemos estos mundos sabemos tanto avión, tanto coche, tantos países diferentes, pues así estoy. Un poquito,、ya. y me pones esa canción y ya me hincho de llorar de por la mañana. <risa> Estamos con el corazón arrugadito todos un poco. Pero mira, lo d e c í a m o c e a d e s hace un momento: sobreviviremos. A pesar de todo,、sí. sobreviviremos, porque si no, Mariola, es que no tiene sentido seguir día a día aquí, ¿no? Desde luego que sí, que sobreviviremos. Sobre todo en este país, en España, que somos muy solidarios y somos fuertes y hemos pasado ya a lo más grande. Tenemos una historia que, aquí, que nos eche lo que haga falta. Ya, tenemos Pero, una, una fortaleza、fuera. que a veces ni, ni, ni pensamos, ¿no? De lo que somos capaces. Desde luego que sí. Pero desde luego que sí. Bueno, María Ola Rellena, además de ser una mujer maravillosa, es la esposa de Antonio Carmona, una de las representantes bueno, más cotizadas en este país. Hombre, acabo de escuchar también a mi Rosario ahí, María o、claro. s a Blancas, que también me ha encantado. Por la mañana llevo ya escuchando y cuando he escuchado, esa es mi, mi artista máxima de la vida. Y me encanta oírla siempre ahí también a mi Rosario, que le dijiste el premio Ay, también. ¿sabes? Claro que sí, y a tu hija también, a Marina. Eh, eh, pero hoy estás aquí como madre de artista. Vale, vale, vale. Y esto te gusta ejercerlo, ¿no? Lo de la madre del artista. No, no me gusta. ¿Cómo que no? No, lo p a s o fatal. No, no, no, no. Ser la, prefiero ser la representante pero y de ellas no quiero. Justo porque soy su madre. Pero pero, lo de ser madre del artista yo no lo llevo bien, la verdad. No soy de las personas que digan. Porque pues, Será porque conozco demasiado la profesión.、Ya. y Y bueno, pues s e n las dificultades que hay, ser lo que les cuesta muchísimo, más siendo, siendo hijas de él, les cuesta mucho más.、Mm. Y, y, y claro, para mí, ser madre de artista en estos tiempos, yo, yo me, me da mucha envidia todos los padres que disfrutan a sus hijos tanto. Y yo estoy, yo hasta que no termina el concierto no paro de sufrir. Yo、claro. sufro. Y una madre es sufridora. Ya,、sí. porque eso de la madre del artista siempre llega, lleva una connotación un poco negativa, ¿no? Bueno, hay gente que le encanta ser la madre del artista y que lo disfruta muchísimo. Yo, para mí es negativo. Es negativo porque, porque lo pasan mal. Que tu hijo esté expuesto al juicio de la gente, que estén expuestos constantemente siempre a que haya gente que les insulta o gente que dice t a n v、vale", a l eso es duro de ver. Eso、mm. para mí, yo digo, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Digo todo el rato, ay Dios mío, qué, ¿Qué necesidad. necesidad Pero claro, cuando estas dos mujeres te dicen, mamá, quiero ser artista, tú, ¿a ti qué, qué, qué te pasó por la cabeza? ¿Se te vino el mundo abajo o, o qué pensaste? Pues mira, la pequeña, Lucía, Lucía f e r、sí. n a n d a e z físicamente t se llama Lucía desde chica, es que lo teníamos muy claro porque era, era un payaso desde que se levantaba de la cama, no paraba, hacía canciones de muy chica, se ponía. Pero Marina, nunca, la verdad, era una niña muy modosita, muy tranquilita, y, y un día empieza a decir, Lucía, en las fiestas así que hacíamos y tal, en casa, que siempre, que cante Marina, que es la que canta. Y decía, a n d a q u e Marina, a q u e canta? ¿De qué? ¿Qué dices? Y de repente, un día. Me acuerdo que veníamos de casa de d e Lerelle, de casa de, de Lola, de una Navidad,、sí. y Marina quería que yo siguiera de fiesta, quería, que quería, quería. Y yo digo, ay, ¿qué dices? No sé qué, que no, que venga, nos vamos ya. Y mira, y se puso a cantarme en el oído en el coche, Joaquín,、sí. que, se, que me empezaron a salir unas lágrimas, pero unas lágrimas, yo, ¿pero qué es esta voz? Pero, n i ñ a ¿pero tú qué haces? Y entonces la vi que cantaba, pero luego aún así, hasta que no se fue a Miami, estudió la carrera. Le, ella estaba haciendo music business un poco para hacer lo mismo que yo,、sí. y, y de repente le pedían créditos así, si cantaba y tal, y se puso y me llevó a, Es que voy a hacer una cosa de música, mamá, si quieres venir, pero yo ni idea, ni que me iba a pasar nada. Oye, la escuché a la niña cantando que Marina es soprano y mezzo soprano,、uh -huh. y la vi haciendo una, una pieza que se llamaba La Cinderela, que encima yo soy muy de la lírica y es una maravilla, oye, y me dejó. Mira, su padre y yo nos miramos y nos d a b a las risas. Digo, ¿pero qué esta niña canta? No solo cantaba, sino que impostaba la voz divinamente.、Uh -huh. Ahí ya, pues. Pero, no, pero aún así nunca la hacemos animada, ni su padre ni yo, la verdad. No, no, siempre le decimos lo, las dificultades que tiene esto, que tienen que empezar abajo, que esto es muy difícil, que, y aún así, pues e l l a están ahí, siguen, pues ¿qué le voy a hacer?、Ya. Pues ahí estoy. ¿Qué le voy a hacer? Padre sufridora. <ríe> ya. A ver, no las、no、habéis animado, pero tampoco les habéis cortado las alas. No, hombre, ob obvio que no, yo no les cortaría las alas a nadie, nunca en mi vida haría eso con nadie, de, de, ningún, de ningún modo, o sea, lo que quieran ellas hacer, pero vamos, sí les digo lo difícil que es y más en este momento, y, y sobre todo siendo hijas de quien son, están mucho más expuestas al juicio.、Ah, Joaquín, no, si las niñas no. No, fueran, no fueran hijas de nadie y salieran así de la nada, pues la gente diría, mira qué bonita, qué o z q bonita, qué es lo que hace, pero siendo t a l ah, bueno, esa tal, bueno, esta no canta, s que yo. Eso hay que saberlo también y vivirlo y sufrirlo. Ya, es que el apellido Carbona pesa un montón. Sí, pero nos pasa todo. Me pasa a Lolita con sus hijos también. Guillermo Curia, que es un pedazo de artista también, como la copa de un pino, y ahí le está costando lo suyo también, por, por, por, porque siente. La gente se cree todo lo contrario. Dice,、mm. no, no, esta hija de tal, mira qué fácil lo tiene. Pues no, se lo digo yo a todo el mundo, no. Ya, pero fíjate,、no、este discurso nos lo cuentan muchas madres de, de artistas, especialmente cuando hay antecedentes en la familia, ¿no? De, de, de personas, de, de familiares que se han dedicado a, al mundo de la música. Y en este país, como somos expertos en no ponérselo fácil a nadie, ¿no? Pues a nadie. nos gusta ahí pinchar y mira este y las comparaciones, pero tanto Mariola como Lucía es e que son que e l l s s o tan inteligentes, y m a n t a n a su rollo y pasan tanto、sí. de todo eso que por sí mismas ya están haciendo su propia carrera, pasito sí, a pasito y, y con todas las dificultades que tú bien conoces, pero con, a ver, con un futuro radiante por delante, las cosas como son. Si no valiera, ¿Sierto? no estarían ahí. Dios te oiga, Dios te oiga, sobre todo que lo disfruten. Yo ya l e digo, mira, ya que estáis en esto, por lo menos disfrutarlo. A mí no me vengáis con quejas ni con tonterías, ¿sabes? por lo menos, ya que estáis, disfrutarlo. Mira, ahora están, van de coro con t a n g a n a con lo cual eso, eso es aprender y hacer carretera, como digo yo, y ahí tienen que saber, porque para estar ahí arriba está bien que empiecen muy abajo, y ahí están ellas dándolo todo, y, y bueno, detrás, en la, en la sombrita. Como digo yo, pero, pero haciendo su trabajo y respondiendo en todos los sitios y están aprendiendo mucho. Por eso han ido, tenían esa amistad con Sonia, que me da, la húngara, que es que me da una pena que no sé dónde estará. Digo, pues, ¿sabes qué Dios pasa? Dios? Que el polvo del Sahara yo creo que le ha, le ha desintegrado el teléfono y ha sido imposible dar con ella esta mañana. Pero, pero bueno,、sí. volveremos a coincidir. Tú no te preocupes. Mariola, ¿sabes lo que yo pienso? Dime. Que la auténtica artista de la familia eres tú. Sí, hombre, sí, venga, Joaquín. Tú sí que eres un artista. Pues, yo es lo mío,、no. pero tú eres la verdadera artista de la familia. Mariola Orellana、no. es, es. No sé, es, es tan esponja. Que, que, que tiene mucho de la gente de la que se rodea. Y es una mezcla de Pues de la gente con la que vive, por supuesto, de la gente con la que trabaja, de los que la queremos, los que la, la respetamos como profesional. Pero tienes ese puntito artista que a lo mejor tú no has descubierto, Mariola. El día que salga, veremos lo que ocurre, ¿eh? Veremos lo que ocurre. No、pero、lo tengo sí, yo muy claro. Pero que ni loca. Tú no sabes cómo si yo de vergonzosa aquí donde me ves. Yo luego, q u e v、ah, a tengo mucho pudor. No me gusta nada que me. Que me observen, o me gusta que me conozcan, esas otras. O sea, una cosa que me horroriza es que me conozcan porque a la gente le encanta. Yo y cuando voy por la calle, cuando voy sola, no me conoce nadie soy feliz. Ahora, cuando voy con alguno de los artistas, cuando voy con Rosario, cuando voy con Antonio y ya me conocen, porque me da como, ¿sabes? Me da como cosa que la gente me conozca, parece como que te invaden ahí, no sé. No, no te creas que me, que me, que me gusta eso. Tienes, para ser artista tienes que tener eso clarísimo. Ayer me vi el. El musical, el la, la, esto de Rafael, el, el, ¿cómo se llama? La, la, ay, la, la serie, que me pede, qué barbaridad l El rafaelismo, ¿no? El rafaelismo salir, como salió ese hombre. Es que lo tienes que tener muy claro. Y yo nunca he tenido claros de artista, la verdad.、Mm. Yo sí, sí me ha gustado mucho la gente, sí me ha gustado organizar, me encanta, me empapo de la música, me vuelve loca la música. Doy gracias a Dios cada día de trabajar con esto. Mm. Mm, es lo que más me gusta en mi vida, la música, pero, pero detrás. A mí me gusta estar detrás. Bueno, Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Mariola. Muy bien, Antonio está ahí preparando su nuevo lanzamiento y a la vez está de gira con su familia, que va con los niños, con su sobrino, con el Lucas, con, con Juanito, con Carlos Carmona,、uh -huh. con Marina. Y van también y, a, y hacen un espectáculo muy chulo con todos ellos, así con toda la juventud. Y, y está muy bien y preparando sus nuevos. Está todo el rato sacando temas, Joaquín. Tú ya sabes, Antonio es un creador y tiene unas joyas ahí preparadas para, para sacarlas, A ver, a ver si las saca ya. Porque con esto de la pandemia y todo esto ha estado todo como muy parado, pero a ver si lo sacamos ya. Bueno, estamos resurgiendo con fuerza.、Eh, Mariola, un compromisazo.、Eh, ¿Lucía o, o, o Marina? Uy, pero un compromiso muy grande. A ver, es que no tienen nada que ver los estilos, gracias a Dios, menos mal que no tienen nada que ver. La voz de Marina me atraviesa mi alma, me atraviesa todo. Su voz, el metal que tiene Marina me vuelve loca. Y luego las canciones de Lucía y la autoría y, la, y, y el arte que tiene Lucía en un escenario, pues eso ya t e d i g o que para mí es única, y es más que, vamos, yo qué te voy a decir: claro. Lucía, Lucía claro. es una bestia, es compositora, bestia. en un escenario se los come. Pero luego Marina me canta y empiezan las lágrimas. ...yo t e las c o m p a r o mucho con Lolita y con Rosario. Digo, parece igual. Lolita con su, su padre h a c a lo mismo. Lolita es la que cuando llegamos a casa, yo le digo, cántame, cántame. Cuando, cuando estamos ya en casa todos, ya le digo, Marina, cántame. Y l u q u i e r a de escritora, de se pone... ...te h a c e una canción, se sube, la lía.、Mm. Son, son muy diferentes, la verdad, muy, muy diferentes. Por eso. Es q u e no se puede elegir no q u é marro、no、te cortas la izquierda o la derecha no, ninguna o n de la derecha ninguna por dios niña esta es la otra esta es la otra <risa> esta es la otra <risa> <risa> m a r i o n a pues yo te agradezco tu, tu generosidad con nosotros y, y sobre todo haber parido a estas dos pedazos de artistas que ya son parte de nuestra familia. Que sí, que las he parido, las he parido, pero, pero bien, y de natural y sin, y sin, y sin nada, sin aditivo. Marina la parí, pero con dolores de verdad. Oye, que, que me encanta que sabes que soy fan de vuestra radio y sobre todo tuya que vamos que, que existan muchos como tú y como esa radio tan alegre y tan bonita que nos da la vida a todos los que la escuchamos muchas gracias mariola orellana artista aunque ella diga que no mariola un beso adiós Un beso fuerte y para húngara y la quiero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 レクションミルアモーレン、ハシェンド・ジュエゴ・マラバーレン、パラノアマテン・エクシュー・アトゥー・アイドル、パラノアマテン・エクシュー・アトゥー・アイ a ル、パラノアマテン・エク 「パーフェクト」 Y toda la vida, toda la vida. Canciones para recordar siempre en Café Ole, en Radio Ole. Para recordar, pero también temas de los que estar pendientes, como lo hacemos cada media hora de la actualidad. Vuelve Pilar con las noticias. Buenos días, Pilar. Buenos días, Joaquín. El Servicio de Emergencias de Jarkov ha confirmado la muerte de al menos 500 residentes desde el inicio de la guerra hace tres semanas. Además, también hemos conocido esta mañana que más de un centenar de niños han fallecido desde el comienzo de la invasión. Aquí en España, el conflicto está protagonizando la sesión de control al presidente del gobierno, que ha llamado a la unidad y al pacto las medidas para hacer frente. A las consecuencias económicas y de la economía, la bolsa española arranca con una subida del 1,67%, la cuarta jornada consecutiva de ganancias, aunque también sube el precio del petróleo y el gas. El barril de Brent vuelve a superar los 100 dólares. Y un último asunto: y es que c o l d p l a y va a exigir que se reciclen los desperdicios de plástico, cartón y otros materiales que se generen durante su concierto el próximo 22 de marzo en Santo Domingo. Se trata de su primer show de carbono neutral y l a Británica ha exigido en el contrato que todo el material que se utilice detrás del escenario sea de cristal o de cartón. Muy bien, pues que tomen nota los demás. Gracias, Pilar. Gracias a ti. Hasta mañana. Adiós.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 Majesty, Medicina y Cirugía Estética, Tratamientos médico-estéticos con resultados totalmente naturales. Son el fruto de 20 años de experiencia, como la tecarterapia, un tratamiento innovador con resultados visibles desde la primera sesión. Entra en clínicamayesty.com y pide tu cita ya. Diagnósticos gratuitos. Clínica Majesty, Calle Pablo Coso, Calero 13, Bormujos, Majesty. Amamos la belleza. del circo llega al Centro Comercial Los Arcos durante los días 17, 18 y 19 de marzo. Espectáculos, zona de caseta con juegos, pasacalles con fantásticos animales gigantes y muchos premios. Vive el circo aquí y disfruta con nosotros. Más información en c c l o s a r c o s c o m Centro Comercial Los Arcos. Cambiamos contigo. Este año vive como nunca la Semana Santa en Dulces Maima. Encontrarás a precios sin competencias a b r o s a s torrijas y exquisito bacalao. O elabora tus propias torrijas con pan de torrijas. Precios insuperables para mayoristas y nuestros productos estrella con descuento sobre el precio. Vive tu Semana Santa con Dulces Maima. Calle Herramientas 810, Polígono Navisa, dulcesmaima.com. Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.、Se、Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Lipasán y Ecoembes. ¡Atención, oyente! Por fin ya está aquí.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 もう一度、私はあ u たのために、あなたのために、あなたのために、あな e のために、あなたのために、あなたの e めに、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、e なたのために、o なたのために、あなたのために、あなたの I'm child beautiful girl I'm quejillo I'm palpita vestido I'm I'm life I'm life I'm most rhythm the doesn't the the best the the that tu you're neck the best the best the and who grow of of of songs of of of of a my my quieres. みんな。 マキマリア・テイ・キン・レヴィ・タイラ・バーガー・ファミリー・エイ・ a イ・ザ e n g ュア・ミー・アセ a v レンタメン s メン ペサルピン、君、いっしょにいっしょにいっしょにいっしょにいっしょにいっしょにいっしょにいっしょにいっしょにいっしょにいっしょにいっしょに os Hemos encontrado muchísimas y todas han sido grandes éxitos. El bésame, el verbo besar, es sinónimo de éxito, claro. 10 y 22 de la mañana, así está el miércoles en Café OD. e Con muchos, muchos besos para ti enterito. s Quisiera inventar poesía en tu cuerpo, abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a esa luna, por más distancias solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. じゃあ、飲む人弁のない。 Un bloque muy dulce, este del Café Olé del miércoles. Venga, acércate y bésame. ¿Recuperamos grandes éxitos? Con mucha energía y alegría que falta nos hace desde Café Olé. La trampa. Ya、necesitan un ordenador para cada uno, o quizás alguno ya empieza la universidad. ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En c o f i d i s sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. c o f i d i s cuenta con nosotros. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada e el sorteo de Mi Día de la 11? Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen: 23 de diciembre de 2000. ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho, esa moto y yo. Oye, pues con mi día de la o n cada e c lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba. Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. d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 Con Pepe Matega e hijos. Azulejos, pavimentos, sanitarios, muebles de cocina y baños. Estamos en Sevilla y en San José de la Rinconada. a Mari Carmen, no te líes. Si te vas a comprar un coche, cómprate un Driveries. Hazme caso. Son coches de segunda mano, pero muy bien revisados. Los puedes financiar y tienen un buen precio. Y si hubiera un problema, siempre responden. ¿Qué más quieres? Mari Carmen, Driveries. Que son vehículos de ocasión de verdad. Riveris.es. Entra ya. ¿Qué te has hecho en las cejas? Estás guapísima. Vengo del centro de estética Maite Garrido. Me han hecho una nueva técnica de micropigmentación hiperrealista. Si parecen naturales. Aprovecha, están de oferta. Puedes regalársela a tus seres queridos. Entra en Facebook centro de estética Maite Garrido con Y y mira sus trabajos. Están en Sevilla y ahora también en m a i r e n a del Alcarafe. Recuerda su Facebook centro de estética Maite Garrido con Y. ¿Te suena Marchapán? Marchapán. Marchapán. Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán. Pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán. 50 variedades de pan fresco del día. Y en Cuaresma, llévate el pan de Torrijas. Marchapán. El pan fresco cada día.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 Tu depósito de combustible parece agrandarse cada día. En la Estación de Servicios La Catria tenemos un compromiso con tu ahorro. Por eso en La Catria siempre encuentras el precio más bajo que podemos ofrecerte. Ven a La Catria y podrás ahorrarte hasta 10 euros por depósito. Estación de Servicios La Catria. Ahorra ahora y siempre. Carretera Sevilla la Rinconada, kilómetro 4. LaCatria.es.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 Es uno de los discos del momento, sin duda, este homenaje a Triana. Claro, y solamente ellos podían hacerlo así de bonito, además con la colaboración de grandes amigos. India Martínez aparece en esta versión de Tu Frialdad. Son grandes y están con nosotros en Radio Lee, Medina Zahara. l ん。 Que no olvidamos aquí en Radio Le, en Café Ole y las voces que, que sufren por tu amor, pero tienen la mejor forma de expresar ese sufrimiento en forma de canción de éxito. Qué bonito, qué tiempos, ¿eh? Ha llovido un poco, incluso barro ha llovido desde que chicas cantaban esta canción. Yo tengo las preguntas. La aplicación de Radiolé para tu móvil. Escucha Radiolé en directo desde cualquier parte del mundo y también programas exclusivos, p o d c a s t Rescátame o Territorios Flamencos. Conecta tu Radiolé de bolsillo. Llévanos en tu móvil con la app de Radiolé. Claro, ahí estamos con nuestras personas favoritas, que no son otras que vosotros, los que estáis ahí, al otro lado todos los días, claro. Nuestra persona favorita, esta es la canción de Alejandro Sanz en la versión feliz. De nuestra familia de Raya Real, claro. Nuestra persona favorita con Raya Real. Cerramos el café o l é d e hoy. Una persona favorita, Sergi Adel. Buenos、oh. días. ¿Todo listo? Todo listo y preparado. Iba a decir que mi persona favorita eres tú. Oh. Oh. ¡Qué pelota, por Dios! ¡Oh! No. qué pelota no. sergi Va, este no es momento, pelota, que es nos e vamos corazón sí, cuando ay, las ay, cosas ay, se dirigen de corazón basta por favor isabel pantoja está saliendo de escena r i o la orquesta toca <risa> déjame para l o s dos hasta mañana todos a las、vaya. 7 de la mañana estamos aquí en café ole buen miércoles adiós Familia de Radio Les, son las 11, las 10 en Canarias. ¿Cómo va el polvo sahariano? Rojito, rojito está todo, ¿eh? Miércoles 16 de marzo, soy Sergio a d e l l y me quedo contigo hasta las 3 con la mejor música. ¿Me acompañas?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 ¿Tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los tres meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a l l Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los tres meses. Libra 3 0 dos líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510. Radio Lé Sevilla, 101.5. Supermercados c o d y somos una gran familia. Cada día nos esforzamos en que formes parte de ella, ofreciéndote la mejor calidad, el mejor precio y el mejor servicio. Siempre con productos frescos de nuestra tierra. Queremos tu confianza. Supermercados c o d y lo mejor de cada día.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 Y ahora, hasta el 31 de marzo, llévatelo con tres años de mantenimiento gratis solo en la red de Nissan de Sevilla. Divesan y van auto. Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, recicla, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Lipasan y Ecoembes. ¿Te acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír? ¿Y tú podrás sonreír? Venga de Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes, 12% de descuento en tu tratamiento. De Implant.com y sonríe a la primavera. Carmen, ¿dónde estás? Estoy en Saltera, en Muebles Saltera. Y me he quedado sorprendida de la gran variedad de muebles que tienen: sofá, colchones, dormitorios, salones. No he visto tienda mejor que esta. He encontrado justo lo que quería después de tanto tiempo buscando. ¡Ah! Y me lo llevan a casa con montaje gratis. ¿Te enteras? Ven a verlo: Muebles Saltera, en Saltera. Entidades, no hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones. Muy pocas. En Caja Rural del Sur tendrás un trato personalizado, un asesoramiento integral financiero y patrimonial y una amplia gama de productos. No dudes en acercarte a nuestras oficinas. Te informaremos sobre todo lo que te interesa. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur, porque lo primero eres tú. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.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 Nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. Escucha cada mañana Café Olé con Pete Matega e h i j o s Azulejos, pavimentos, sanitarios, muebles de cocina y baños. Estamos en Sevilla y San José de la Rinconada. Café Olé, de 7 a 11 de la mañana, con Joaquín Hurtado en Radio Olé. Café Olé. Radiolé Sevilla, 101.5. Pues aquí estamos en Radiolé d i s p u e s t a s a ponerle una gran sonrisa este miércoles, que vamos a aprovechar al máximo con canciones tan maravillosas como esta. Juntas, Nuria Fergó y Ana Belén. La media vuelta. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la s hora s que yo quiera te detengo. 私はために私のために私のために私のために私のために私のためために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私ために私のために私のために私のために私私のためために私のために私のために私のために私の私のためためにのため私のために私のために私のために私のためにのために ん、si 私はってきて、私はあなたの家に帰ってきて、私はたのに帰ってきて、私はあなたの家にきあなたはあなたの家に私はあなた ポコリアンド conseguimos、ビビら nuestra manera、みかべさすみだしの、 ポケモンと呼れるのは、なぜプリンスは、とても高いです。と La voz de Sole Jiménez y el mensaje de ánimo y positividad que nos envía en estos momentos difíciles. Esto se llama Todo Pasará. El viejo reloj suena en la habitación. El día se escapa, yo sigo esperando. El sol se marchó, mañana volverá. Hay ciertas cosas que siguen pasando. どうしてありがとうございます。 やめるのよ。 そう、so。 もう一つの愛のは、もう一つの愛の世は、もう一つの愛の世界の愛の世界では、もうの愛の世界では、では、もう一つの愛の世う一つのの世界では、もう一つのは、もう一つの愛の世界では、も 私の家族は、私の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 de música española. 11 y media, momento de s a y u n o en Radio Ley. Y hoy me, comaba, me comía unos、mmm, churros con chocolate. Ay, madre mía, con el fresquito que hace, pero no tengo, ¿eh? No creas. Marina Carmona y l i n c o r t é s Hoy, si hace larga la esperanza. Todo este nuey es tan frío. Nada encuentra su lugar. Hoy, los recuerdos van d e s t i d o s 私は私の思い出 m 守るた m i 私は私の思 o y を守るために、私は私の思い出を守るために、私は私の思い出を守るために、私は s の n い出を守るために、私は私の思い出を守るために、m は私の思い出を守るために、私は私の思い出を守るために、私は私の思い出を守るために、私は私の思い出を守るために、私は私の n い出を守るために、私 a mí misma y lo que yo iera, l の a い m を守るために、私は私の思い出を守 La fe me ha v u e の t o a c o n v e n c e r Contigo vuelo y vuelo sin cesar. ちの思い出は、私たちの思い出は、私たち a 思い出は、私たちの思い出は、私た e の思い出は、私たちの思い出 o 私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出 a r たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私た 俺の手を捨てるのは俺の s を捨 n る a は俺の手を捨てるのは俺の手を捨てるのは俺の手を捨てるのは俺の手 a 捨 e るのは俺の手を捨てるのは俺の手を捨てるのは e の手を捨てるのは俺の手を捨てるのは俺の手を捨 o る o は o の手を捨てるのは俺の手を捨てるのは o の手を捨てるのは俺の手を捨てる Lugar, un はあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため e あなた a ために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、e なたのために、e なたのために、e なた i ために、あなたの n めに、あなたのために、あなた e ために、あなたのために、あなたのために、あ d たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、 エキバチ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 Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la generosa, bisnieta de Paco, el del Euro Jackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? j o e s muchas gracias. Euro Jackpot, el megasorteo europeo de la o n c Este e viernes, por solo dos euros, bote de 89 millones. Euro Jackpot, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ラディオレー・セビラ 101.5。 エスプロトレスプロトレ a プ、ah. a トレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレス a ロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレス a ロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロトレスプロ a レスプロトレス a ロトレスプロト En Supermercados Cody somos una gran familia. Cada día nos esforzamos en que formes parte de ella, ofreciéndote la mejor calidad, el mejor precio y el mejor servicio. Siempre con productos frescos de nuestra tierra. Queremos tu confianza. Supermercados Cody, lo mejor de cada día. ¿Quieres ver el coche de tus sueños? Cierra los ojos. El latido del motor, el suave olor de la tapicería y la mejor compañía a tu lado.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 Y uno de los objetivos de Radiolés es que disfrutes las cosas buenas de la vida con la mejor música. Café Quijano presenta la jamaicana. Un domingo anodino de mucho calor. Me animo y camino a casa de un lord que vive a tres calles en una mansión. Sé que está entretenido, se encuentra feliz y tiene motivos, le gusta vivir. 緑茶の緑茶の緑茶の緑茶の緑茶 って entiendo。 ステージは世界の豊時間に、世の豊かな時間に、世界の豊かな時間に、ない間に、世界の豊かなは間に、世界の豊かな時間に、世界の豊かな時間に、世界の豊かな時間に、な時の豊かな時間に、世界の豊かな時間に、世界の豊かな時間に、世界の豊かな時間に、世の豊かな時間に、世界の豊かな時間に、世界の豊かなに、世界のの豊かな時間に、世に、世界の 「いつもありがとうございました」 私の夢は私の夢を見つけた。 しかし、の心配をのは、私の心配を受けたのは、私の心配を受けは、私の心配を受けたのは、私の心配のは、私ののは、私の狂配を受たのは、私の心配を受けたのは、私の心たのは、私のを受けたのは、私を受けたのは、私の Que a mí me toca esta vida loca。 ...conciones Que nos gustan y que nos hacen bailar. Novedad en Radio Lesta: actualización del Tubare Ubarubay junto a Juan de los Bani, Nino Vargas y Moncho Chávez, y enseguida Pastora Solera, Ansara y Rocío Jurado. ¿Qué tal cómo están? Son las doce, o n c en e Canarias y atención porque la calima continúa provocando hoy una calidad del aire pésima en muchos puntos del centro del país. Lo mejor es ir con la mascarilla puesta. Esta noche irá disminuyendo y ya mañana será menos intensa. Las lluvias hoy se concentran en Andalucía, Murcia y Valencia. Y ahora llega Alex Ortiz con Apago a la Luz a Radio l e Aunque yo vivo con ella y se me ve 「ノミオリ!」 ¿Qué Disfrutas, dime que te diga unas cositas dulces que besé tus labios.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 Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en c o f i d i s te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en c o f i d i s e s y cuenta con nosotros. En la cabeza de Ana durante una cita de m y t i c ¿Vale? Ya terminó la noche. Ha estado genial. Uy, se acerca. Nos volveremos a ver pronto. ¡Oh! Descarga m y t i c si tú también vas en serio por algo bonito. m y t i c En cofidisc.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidisc, cuenta con nosotros. Radio Lee Sevilla 101.5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 Si、sí, nosotros ya no estamos para presumir. ¿Cómo que no, Lola? Tenemos que seguir sonriendo y disfrutando de la vida. Tienes que venir conmigo a Dental Company, ¿eh? Solo este mes en Dental Company tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Pide tu cita hoy en el 900-926-900. Dental Company. Porque sonreír es salud.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 Comprar o vender tu coche primero en Flexicar.es. Pastora Soler vuelve a Sevilla. Después de tener que aplazar dos veces su concierto con todas las entradas vendidas, Pastora Soler regresa por fin al Auditorio Rocío Jurado de Sevilla el próximo 24 de junio. Ven y disfruta del directo de Pastora Soler. Ven y disfruta de la mejor voz de España. Entradas ya a la venta en el corte inglés y Ticketmaster.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 Ya sabes que mi casa, Radio Lé, es la tuya, así que pasa que hoy descubrimos la habitación de Niña Pastori. Buenísimo para saludarte y contarte que Café Olé se pone en marcha mañana a las 7 de la mañana con toda la alegría de nuestro mundo Radio Olé. Espero que no faltes. Hasta mañana. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con. 私のために、私のために、私のたに、私のた私のために、私に、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私の私に、私ために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私に、私のためために、私のため私のために、私のため me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida 僕は私の思い出を持っていない。 quédate quédate con quien te quiera te valore y ría contigo a cualquier hora como tiene que ser gente luminosa el arrebato 12 23 minutos qué tal c ó m o estás trabajando un poquito pues mira ya somos dos y vamos a trabajar mucho mejor con grandes éxitos que llegan con raya real y rafael aquí もうすぐなのに、 ララララララララ もう一つのことは、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの a い出 s 私たちの思い出は、私た r の思い出は、私 e ちの思い出は、私たちの思 i 出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たち e 思い a は、私たちの思い出 a que の思 s 出は、私たちの思い出は、私た e の思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出 ララララララ e ラララララララララララララララララララ a ララララララララ a ラララ e ララララララララララララララララ a ララララララ e ララララララララララ a ララ a ララララララララ a ララララララララ a ダメダメダメとメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメ ¿Qué dices? Bueno, pues venga, viene a darte calorcito de Marco Flamenco. Son las doce y media. Con una luna me va a estar. Tan solo un cielo me llena.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 Con la gama sub de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelema hasta el 21 de marzo. Consulta condicionesenkia.com. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement que inspira. Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír. ¿Y tú podrás sonreír? Venga de i m p l a n t y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes, 12% de descuento en tu tratamiento. De i m p l a n t c o m y sonríe a la primavera. Si el sol te da caña, plántale cara y ponte un toldo zamorano. ¡Zamorano! Toldos Zamorano, la sombra del verano. s o l d o s t a m o r a n o c o m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 El flamenco en r a d i o l e temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz. Radiolé Sevilla, 101.5. perdare En el amor se puede atraer, claro que se puede atraer, con una sonrisa y actitud positiva. Ya verás cómo encuentras a esa persona especial que andas buscando, Antoñito Molina. Ya no me muero por nadie, que no se muera por mí. Si muero que sea de ganas, de tanto y tanto v i v i r Ya no me muero por nadie, que ya bastante m o r i r tiempo me hizo una roca que nadie puede partir mientras la gente se engaña se mata se daña se ー u e l は、y se miente ya no me caso con nadie y vivo a mi aire donde me lleve mi corriente por eso yo camino solo siempre pendiente de mí con mis caprichos ーションは、ピンポ una vida mi amor que no comparto si no m u e r e ネーネーネ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 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 も o 一度、もう一度、もう一 o もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も o 一度、もう一度、もう一度、m う一度、もう一度、もう o 度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一 o もう一度、もう一 o も o 一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、もう一度、o う一度、もう一度、もう一度、もう一 a も a r 度、も e 一度、もう一度、もう一 v i う一度、も m 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 v i う一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、も e 一度、も よし、よし、よし、よし、t し、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、d o よし、よし、よ l a し、よし、よ e よし、よし、よし、よし、よ al sonreír. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí. Que solo tengo esta vida para reventarla y vivirla a mi manera peculiar de vivir. ピンポーンと一緒に行くときに、この時は私の夢を見つけたのです。 ¿Sabes que es que la pregunta está en la calle, por favor? Y que te pueden llamar por teléfono y preguntarte qué radio escuchas. Y tú dices alto y claro, Radio l e Radio l e siempre Radio l e Una menos cuarto, siempre contigo y con los mejores David Bisbal, María Parrado y Navajita Platea, casi nada. Objetivo Primordial, fundamental, hacerte un poquito más feliz, sacarte una sonrisa y que te sientas bien. Para esto, contamos con la mejor música española. Ya sabes que somos cercanos, hablamos como ti, como tú, y que nos pasa lo mismo que a ti. Por eso, para ti, esta canción de Estrella Morente dicen. Bien hallados, estamos en Radiolé y ahora comienza 20 por Sevillanas, una horita con lo mejor de lo mejor. 20. Mira por dónde está sonando este 20 arriba, el álbum de Curro Plaza Nueva. Para quererte. Para quererte, yo tuve que olvidarme de mi vida. Que olvidarme de mi vida. とても時差がときに、といときに、 みぎたらえみかんしょね。みぎたらえみか r しょね。みぎ canciones para q u e r e r toreando el d ん a you、mm -hmm. Para Quererte me fui haciendo un poco más viejo. Haciendo un poco más viejo. Para quererte me fui haciendo un poco más viejo. Me fueron sobrando copas y faltándome otro beso. Y faltándome otro beso me tuve que ir olvidando de volante y de albero. De tarde s de maestro. パラケ e テンペセーアエクリビューンウェブアエクリビューンウェブパラケラテンペセーアエクリビューンウェブアエクリビューンウェブ 20 a の時の i レーはあなたの家族であなたの家族で s た レロ Escribió estas sevillanas a Paco Candela y Paco Candela las llevó a las nubes. El crujir de mi montura, nuestras costumbres, la de combinar sevillanas de ayer y las de hoy, que son tradiciones, con los del Guadalquivir. Sevillanas. Maravillosas sevillanas cofrades, el tiempo se para con la macarena que nos traía Albaca, el reloj marca la hora y luego se queda quieto. Ella es la dueña del tiempo y frases maravillosas que, que forman parte de, esta, de estas sevillanas. Pero tenemos más y, y lo que está sonando ahora son las últimas sevillanas, las nuevas de este año. Ve de Ecos del Rocío, enamorados de ti. Es o s sevillanas para decir adiós en esa gira del recuerdo y la despedida que le, está llevando, que le está llevando por todos los rincones. Comenzó en Sevilla el 28 de febrero, luego pasaron por Granada y creo que van a Málaga a finales de abril, el 30 de abril. El 30 de abril estarán en Málaga en el Palacio de Congresos, vamos, que van a pasar por toda, por toda Andalucía. Ecos del Rocío.、Separado. Soñando. a d o s que estaban soñando, se pararon en un segundo. A dos que estaban soñando, y por poco se acaba el mundo y no nos coge cantando. Pero eco de l Rocío, que esperaba cada tarde, como un amante escondido, que los amores más grandes dicen que son los prohibidos. あ <decía S 2> <音楽> Locamente enamorados de ti, son sus últimas sevillanas. También están sonando las últimas sevillanas de una formación clásica y a la que adoramos.、Eh, se llaman Brumas. No descubro nada. Mi orgullo es ser andaluz. Codi te invita a escuchar La Sevillana Consolera.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 Se、si、abre a Vila su ventana y hasta solo está contento porque Radio n t e llama. Vea lo que esté haciendo y vente por Sevillana. Pipas Sevillanas, pipas con mucho arte te ofrecen la Sevillana Ole. La Sevillana Ole nos llega desde el álbum Va por ti con Jairo Cuevas. Aquí está su cuenta, m ¿no? e t カエンタメ、シティネスアゴケコ 「い」 Si、quisiste más que n a d あ e m i お n t e m e Que aunque yo、no、pueda arte, quiero aprender a olvid y olvidarte、い a dejarte de querer、si。 どこに行くの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 カフェ No、themes、no ja si no、cogeré. No、Cállate. Y el viernes será nuestro invitado. Sevilla no se puede explicar. es para comérsela entera, con pasión, a l b e r o y azar, desde Triana hasta la Macarena. Y como no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana, hechas con arte y salero, son tus pipas sevillanas. Radio Lé, donde suenan las sevillanas. ならずで見まのうららずまねて。 誰だ なるほど。Cuerpo, Maravillosas, una joya que nos trae malandar desde Rota. Y ya que estamos en Rota, vamos a quedarnos un ratito más porque están b r a i n e s preparados para cantarle a Sevilla: Sevilla, me enamoré de ti. Sus nuevas sevillanas, sevillanas de temporada. La Virgen de la Amargura se entretiene en el pollete de un convento sevillano. Entre salves, oraciones, tocas blancas y rosarios. Las hermanas de la Cruz son sus vecinas del alma y le alegran el camino hasta San Juan de la Palma. rompe la brisa la virgen no es nazarena la virgen es sevillana y su nombre macarena por sevillanas un poquito de aquí otro poquito de allí el caso es que es que estés a gusto escuchando veinte por sevillanas aquí en r a d i o l e a ahora con soles son cositas del amor Sevillanas con Mila Ortiz. Y así terminamos, así nos marchamos con hinojos y se llama Andalucía. Música por sevillanas que llega con la moda flamenca de Serrano Taguas. Yo no te digo nada, solo te digo: vete a la web, échale un vistazo y ahí lo tienes todo. Hasta mañana, adiós. Vengo de una tierra hermana que en el sur y sos su unido. エンエンエンエン s ンエンエンエンエン n ンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエンエン De una tierra antigua, de Felicio y Tarteso. De Felicio y Tarteso. Vengo de una tierra antigua, de Felicio y Tarteso. Vengo de una tierra antigua, de Felicio y Tarteso. De Felicio y Tarteso. Donde acunan a una vieja. c o q u e t a n d o con el cielo. Donde acunan a una vieja. coqueteando con el cielo. Tierra de conquistadores, genios poetas, pintores, donde nació la alegría, que f l u j o por sus rincones y se llama Andalucía. v e n g o de una tierra libre, de sudor de sol y esfuerzo. Tengo de, de, de una tierra libre, de sudor de sol y esfuerzo. Tengo de una tierra libre, de sudor de sol y esfuerzo. De sudor de sol y esfuerzo, donde claras son las noche. s Donde nadie es f o r a c e r o donde claras son las noche. s どんでなりえんこらっちゅう。 ね e レ e ェンダー、メレンダー、メレンダー、e レンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダ e メレンダー、メレ e ダー、メレンダー、メレンダー、メレ a ダー、メレンダー、l レンダー、メレンダー、メレンダー、メレンダー、o レンダー、メレンダー、メレンダー、メ みんな、きっかけはまだ本物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 ¿Manchitas de cal en tu coche? <risa> ¡Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana, el lavadero más moderno del a l Jarafe! Cuatro minutos de pistola con agua descalcificada por solo un euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera b o l l o o o s Aznalcázar, kilómetro 19.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 Volvemos a disfrutar de lo clásico, la clásica reunión, el clásico abrazo y ahora por fin el salón de vehículo clásico. Sevilla Classic Gas vuelve a FIBES el 19 y 20 de marzo con la mayor exposición de modelos históricos, compra-venta entre particulares, recambios, exhibiciones monográficos y mucho más. No esperes más. Ven a Sevilla Classic Gas en FIBES el 19 y 20 de marzo. SevillaClassicGas.com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 El latido del motor, el suave olor de la tapicería y la mejor compañía a tu lado. Coche Sur, el concesionario mejor valorado del Aljarafe ya está en Sevilla. Polígono Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 18. Coche Sur. Radio Lee Sevilla, 101.5. Y lo más bonito de esta profesión que es saber que tú estás ahí.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 「お s お!」「おおお!」「おおお!」「おおお!」「おおお!」「お e お!」「おおお!」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」「」」「」」「」」」「」」「」」」」」「」」「」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」 フォークナドヨーク。 よし 私は私たちを思がたの夢を思いとができい。私たたない。 フォークナロジョー。 ¿Te parece buena hora a las 7 de la mañana para quedar? Sí, pues aquí estaremos todos, en c a f é o l e Hasta mañana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Espera, desespera, la impaciencia no me deja huir. Mi curso se acelera cada vez que oigo tu voz. se t r a あ p a s a n sin s a た e r por qué. Te juro que yo no e l e なたのために、e r たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのた o に、あなたのために、あなた n ために、あな e のために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのた e に、あ e たの e めに、あなたのために、あなたのために、あなたのため r あ o たのために、あなた d ために、あなた d ために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなた ガースティーマリー。Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh。El tiempo pasa lento y los recuerdos traen tu olor aquí. Intento recordarte imperfecta y no lo hago bien。 私の愛あるのは、私の愛の世界に 何 Contigo, una de nuestras últimas apuestas al éxito. Vaya descubrimiento, qué subidón, por favor, qué descarga de adrenalina. ¿Que ¿Quiénes q u son? Pues mira, se llaman La Llave y se presentan con este tema: por los tejados de Madrid. Dos de la tarde, veinticuatro minutos. Enseguida, estopa y uno de los grandes éxitos de Bordón 4. Aquí. Film De los años les dan la razón. También podemos afiliarnos a un partido. No quiere la cosa, ya estamos a miércoles, muy cerquita, dos pasitos del fin de semana y seguro que con ganas de viajar. Pues venga, a La Habana me voy. ¿Te vienes con Raya Real? Familia, son las dos y media. Última llamada para los pasajeros del vuelo Boeing 747 con destino a la felicidad. Por favor, diríjanse a la puerta d e e mar b que. 終わり tú, ú ¿A qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra trescientos y dos líneas de móvil por treinta noventa nueve y y cinco, Precio definitivo. Llama ya al quince diez. Radio Lé Sevilla ciento cinco. uno punto Pensé dejar de amarte De una vez Fue algo tan difícil Para mí Si alguna vez Mi amor Piensas en mí Ten presente Al recordar Que nunca te olvidé よく見せる。 Ahora, Niña Pastori, en Radiolé. e impresionantes de calidad todo lo que te gusta y todo lo que necesitas para ser feliz lo tienes aquí en Radio Ley y después de Niña Pastori llegan atención Nuria Fergó, Carmen Lemos y Marcela Morelo solo aquí a continuación n en Radio、oh, malos tiempos pasaron Radiolet tiempos desaires malos al fin oh tus desaires se f u ジュエゴデミーロコラーケイン z a p a t i t o n u e v o DE TACÓN AY c o l o r a h i t o EL CORAZÓN BUSCARÉ UN AMOR DESDE MI BALCÓN PRISA DE ESPERANZA PEINA MI CABELLO b a j o EL SON UNAS h o r q u i d i t a s DE COLOR BUSCARÉ UN AMOR DESDE MI BALCÓN PRISA DE ESPERANZA h AY LOS MALOS TIEMPOS でも、このお顔が見えなくなってしまった。 ブラッあるように、ブラックの上あるように、ブラックの上にあるよの上にの上にあるの上にあるよう Canción se hace muy tarde ya, cuatro minutos y las tres, y ya tenemos por aquí a Gema Castaño que se queda contigo. Saludos y gracias de parte de Sergi Adele. Mañana más, mejor y más bonito. Me marcho con Manuel Berraquero. Sé feliz, adiós. Es por ti que veo río donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océano donde solo había charco. Es por ti que soy un. ス a ーツの緑のようなものを見つけたら、スポーツのよう s ものを見つけたら、スポーツのようなものを見つけ es por ti que,、no、si que rozó la locura cuando n a v e g ら、por tu cintura es por ti que soy un duelo セブン・エル・ビント、ケセ・カパ・デ・マー・ド・グ・ダ・ケセ・カパ・デ・マー・ド・グ・ダ・ケセ・カパ・デ・マー・ド・グ・ダ・パ・コ・ラ・セ・ポ・トゥ・ベンタナ・イ・デ・セ・カパ・デ・ミント、ケセ・カパ・デ・マー・ド・グ・ダ・ケセ・カパ・デ・マー・ド・グ・ダ・パ・コ・ラ・セ・ポ・トゥ・ベンタナ・イ・デ・セ・カパ・デ・エル・ビント、ケセ・エル・エル・エル・ビント、ケセ・エル・エル・エル・ビッツ・エル・エル・エル・エル・ビッツ・エル・エル・エル・ そう。Oh. ピアノはあなたの人たちのために、あなたの人たちのために、あなたの人たちのために、あなたの人たちのために、あなたの人たちのために、あなたの人たちのために、あなたの人たちのために、あなたの なら。 De marcha, Sergiadel, me quedo contigo. Saludos de Gema Castaño, ya son las tres, las dos en Canarias. Dos, uno. Cada viaje tiene sus zapatos, en cada sueño vive un corazón, en cada brazo existe un milagro y en tu boca mi ilusión. No dejes nunca de darme besos, porque tus besos son mis alas y se quedan sin gorriones, mis mañanas. ダメな人はあなたの r をかけた。 lo reconozco, yo n と n c a h い sido de los que siguen el g u i い n establecido. Mi vida ha sido un g a の a b a t o en un papel, pero い e r e c o ことを t e ている人は、私のことを知っている人は、私のことを知っている人は、私のことを知っ a いる人は、私のことを知っ e いる人は、私 c o no 知っている人は、私のことを知っている人 y 私のことを知ってい c 人は、私のことを知ってい l 人は、私のことを知ってい o 人 e 私のこと e t っている人は、私のことを知っている人は、私のことを知っている人は、私のことを知っている人は、私の a とを知っている人は、私のことを知っている人は、私のことを知って e る人は、私のことを知ってい もう一度、私の愛の e の孫の n の孫の孫 d 孫の孫の孫 e 孫の孫の o の孫の孫の孫の孫の孫の s の孫の孫の孫の孫 a 孫の s の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の m a ñ a n a 孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の antorchas encendidas. fan grassroots a s l u i ピッタリ 「あんまり」 よく見ると。 Española, a q u e disfrutas?